vitant a oui ready for the p et arty y Me muir de dolor, quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti, quiero que tú comprendas que eres mi único amor. Toma, mami, mami. Toma, oh, mami, mami. Toma, mami, mami. Si tu cariño, nena, voy a morir de pena, si no me dimás ay ay ay, voy a perder el control con Vientos, el cuerpo se me alborota, eres una chica loca que siempre me provoca.